Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para la continuación de nuestro estudio de la vida del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Una de las historias más conocidas en la vida de Elías es la historia que estudiaremos hoy sobre la viña de Nabot. Recuerdo haber escuchado esta historia de niño en la escuela dominical y algunas de las preguntas que tenía en cuanto a algunos de los detalles. Tomaremos dos días para discutirla y ver lo que sucedió cuando un hombre muy malvado con el nombre de Acap trató de quitarle a un granjero la herencia que le correspondía y cómo se involucró Elías y lo que Dios hizo y cómo llegó a ser el centro de enfoque de juicio para la vida de un hombre. Encontrará esta historia en el capítulo 21 de Primero de Reyes. Esta historia puede ser de gran aliento para nosotros en la actualidad al ver cómo Elías No tuvo miedo de confrontar la maldad y proclamar la justicia de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros a tener la misma valentía. Bien, comencemos ahora nuestra lección. su Biblia y busquemos en el Antiguo Testamento el primer libro de Reyes, capítulo 21. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez alguna película o una obra teatral o hayan leído una historia en la que la trama les atrae tanto que casi ni pueden esperar hasta el final para que el villano reciba su pago? Bien, la historia que vamos a ver juntos hoy es una historia así. Esta historia me hizo... realmente enfurecer, casi quería retroceder en el tiempo y vivir en los días en que esto sucedió, haber estado ahí y ver a los que perpetraron este crimen recibir su justo pago. Como saben, algunos crímenes son crímenes de pasión, otros crímenes son reacciones espasmódicas momentáneas a lo que le ha sucedido a alguien, pero otros crímenes son bien premeditados, perversos, que se han preparado de manera de hacer algo terrible Durante persona. este mes le enviaremos el libro cuando uno ve Fuego esto que cielo. se está desarrollando en, sea en la televisión o como, como parte de alguna de película. O a leerlo en algún libro una uno haya que sus que en no el No deje pasar manera. la oportunidad de tener hay este que libro. Simplemente solicite yes. su ejemplar cuando haya hay una historia de esas en la televisión y el programa se termina. ¿Puede hablarnos lo que le pasó al villano? ¿Ha leído alguna vez una historia de esas? cinco Bien. cuatro dos, seis. que sepan o desde Estados que eso, al eso no les va a pasar hoy. 880 Vamos a ver que estos personajes 8296. reciban su pago antes de terminar También invitamos a visitar nuestro sitio web. La historia Momento se decisivo. relata en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Tiene lugar en el famoso lugar llamado Tierra de Palestina. En realidad, en un lugar llamado el Valle del Esdraelón, a veces llamado Valle de Jezreel. Esto tal vez no signifique gran cosa a los que no conocen estos términos, pero es el lugar donde Gedeón luchó la gran batalla con 300 valientes contra los madianitas. Es el lugar en la historia de Israel en donde Saúl visitó a la divina de Endor y al final, el lugar donde Saúl y su hijo Jonatán murieron debido a la maldad de Saúl. Es el mismo lugar donde el rey Josías, uno de los más grandes reyes de Israel, murió a manos del famoso Necao. Hallarán esto en el Segundo Libro de Reyes, capítulo 23. Interesantemente, en la historia más reciente, fue el mismo lugar donde Israel derrotó al ejército iraquí en 1948. Probablemente, más conocido para nosotros, ese lugar en donde un día se librará la más grande batalla que jamás se haya librado o se vaya a librar. La madre de todas las batallas, la batalla del Armagedón, Porque la llanura de Esdraleón, o Valle de Esdraleón, es el lugar llamado Armagedón, según el libro de Apocalipsis. Al extremo sur del valle, en un lugar llamado Jezreel, acá, el rey perverso de Israel, había construido su palacio. Construyó su palacio no en donde se suponía que debía construirlo, sino en un lugar especial. Hay tres razones para eso que se remontan a su codicia y avaricia. Fue a Jezreel, a donde Elías fue después de su gran victoria en el Monte Carmelo. Regresó con Acab. Prácticamente estaba en el palacio cuando Acab decidió contarle a su esposa Jezabel todo lo que había sucedido en el Monte Carmelo. Ahí fue donde Jezabel dictó su pronunciamiento de que le cortaría a Elías la cabeza, aunque fuera lo último que hiciera sobre la faz de esta tierra. Ahora bien, en Jezreel, donde había edificado su palacio el rey Acab, había un hombre que vivía en una granja sencilla, humilde. pequeña se llamaba Nabot. Lo único que hizo mal en su vida fue ser dueño de esa propiedad que estaba junto a los terrenos del palacio de Acab. La historia que se desenvuelve realmente entre Acab, el poderoso rey, y Nabot, el campesino humilde y santo, es una de las grandes tragedias del Antiguo Testamento. Es una tragedia que pudiéramos ver como girando en cuatro actos principales. Cada acto incluye a Acab, pero en cada acto Acab tiene que ver con una persona diferente en el primer acto. Acab interactúa con el campesino Nabot. En el segundo acto, Acab habla con su esposa Jezabel. En el tercer acto, Acab interviene con Elías, el profeta. En el acto cuarto, Acab interactúa con el Dios Todopoderoso. En cada situación de la historia de la Biblia nos dice exactamente lo que sucedió. Y podemos seguir el rastro en el relato que nos da la palabra santa de Dios. Empecemos nuestro estudio en este capítulo 21 observando, en primer lugar, a Acab y al agricultor Nabot. La historia empieza en el versículo uno. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere. Te pagaré su valor en dinero Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti La heredad de mis padres Y vino Acab a su casa triste y enojado Por la palabra que Nabot de Jezreel Le había respondido diciendo No te daré la heredad de mis padres Y se acostó en su cama Y volvió su rostro Y no comió En el primer acto Acab va a esta pequeña propiedad Donde vive Nabot y le dice Oye Tu tierra está junto a la mía y en realidad quiero aquí hacer un huerto de legumbres. Sería maravilloso si puedo canjear contigo la propiedad porque, ¿por qué no me dejas tu propiedad? Yo te daré una propiedad que es mucho mejor que la que tienes y si no quieres hacer eso, tal vez te puedo pagar en efectivo, te voy a pagar lo que vale. Parece, parece ser una petición razonable, ¿verdad? No parece nada por lo que Nabot pudiera enfadarse, pero... Cuando el rey se lo pide, Nabot le dice no. No sé cómo alguien puede decirle que no al rey. Tiene que haber alguna razón muy importante para que Nabot rehúse a hacer esto, que parece ser una solicitud muy razonable, pero le dijo: No, no puedo hacerlo. Porque si te doy mi terreno, estaría dándote la heredad de mis padres. Y eso, eso no puedo hacerlo. Pienso que es importante que comprendan. ¿Por qué Nabot dio esta respuesta? No estaba siendo arbitrario. De seguro tenía mucho que perder al no darle al rey lo que quería, pero estaba siendo un hombre de Dios muy, pero muy valiente. Como ven, Nabot no estaba regateando por una mejor oferta. No estaba tratando de aprovecharse del rey. No se trataba de ser simplemente un viejo cicatero que se emperraba en sus caprichos. Nada de esto puede explicar adecuadamente por qué Nabot rehusó cerrar el trato con el rey Acab. La firmeza de Nabot se basaba en su dedicación a la palabra de Dios. Dios ordenó al pueblo de Israel que nunca, nunca debía vender la porción de tierra que habían recibido como heredad. Abran su Biblia en Levítico. Quiero que vean que Nabot no estaba tratando simplemente de ser un avaro, era un siervo valiente del Señor. Busquen Levítico, capítulo 25. Aquí tenemos las leyes levíticas respecto a la redención de la tierra y quiero que lean con todo cuidado lo que dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Luego procede a hablar cómo la tierra puede volver a su dueño en el año del jubileo, pero la tierra no se podía vender fuera de la familia a la que le fue asignada. Ahora busquen el libro de Números, capítulo 36. Estos son libros que no leemos con mucha frecuencia, pero el trasfondo de este relato se halla en estos pasajes no muy conocidos. Busquen conmigo, Números 36, 7, y esto es lo que dice. para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Nabot sabía que si le permitía a tener su terreno, habría violado la palabra de Dios. Aun cuando acabe era el rey, y aunque tenía mucho que perder al decir que no, puedo ver a este campesino, tal vez temblando solo al pensar en la confrontación con el rey, pero... diciendo, Rey Acá, no puedo hacerlo. No voy a hacerlo porque la ley de Dios me lo prohíbe. Me recuerda 1 Samuel 15, 22, que dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Dónde están los hombres y mujeres de valor que estén dispuestos a tomar la palabra de Dios tal como Nabot lo hizo, incluso comprendiendo la clase de persona? con quien estaba tratando De seguro que Nabot había oído los relatos de la perversidad de Acab porque abundaban Acab fue el más perverso de los reyes que jamás ocuparon el trono sobre el pueblo de Dios nadie siquiera se le parecía pero Nabot dijo no no lo haré El acto primero de este drama termina con la escena del poderoso rey, enfurruñado, entrando a portazos en su dormitorio, tirándose sobre la cama con la cara contra la pared y rehusando comer. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan haber hecho algo así alguna vez en su vida? Vamos, algunos tal vez sean muy viejos como para recordarlo, pero veamos. ¿Alguien puede recordar alguna vez en que se metió en su dormitorio, cerró la puerta, se acostó en la cama, con la cara hacia la pared y no quería hablar con nadie? ¿No quería comer porque estaba muy enfadado? ¿Cuántas veces se lo han hecho a su esposo? Así que, aquí tenemos al rey acá en su dormitorio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está enfurruñado, está enfurruñado porque no...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 Tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: Me has hallado, enemigo mío. Él respondió.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 Debemos poner un marcador aquí hoy y volver mañana para continuar nuestra discusión. Espero que usted nos pueda acompañar para ver cómo Dios hace justicia en esta situación. Y no será justicia de corto plazo, sino de largo plazo que trazaremos en las páginas de la Biblia. Estamos estudiando la vida de Elías aquí en Momento Decisivo Y quiero recordarles que todos los mensajes, comenzando con el capítulo 17 de Primero de Reyes hasta el traslado de Elías al Cielo en una carroza de fuego, todos los mensajes están disponibles en discos compactos y puedes solicitarlos a través de nuestro sitio Momentodecisivo.org. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana.